Cuidadores domiciliarios y acompañantes terapéuticos advirtieron por los pagos de IOM. Nancy Tristán, presidenta de la Asociación Civil de Trabajadores y Trabajadoras... De cuidados domiciliarios argentinos, señaló que la obra social paga por el servicio 185 pesos por hora, cuando lo que marca el convenio es de 299. A su vez, señaló que el máximo aumento que han recibido desde el año pasado fue de 20 pesos la hora y en otra escala de 15 pesos más. En este sentido, denunció que es imposible contactarse con la directora del área, que hace ya dos años o más que no les contesta, siendo que han mandado notas y nunca respondió. FM Raíces continúa con los eventos por sus 30 años. Escuchamos lo que nos cuenta Pacho González. Buenos días, oyentes del Servicio Informativo Regional. Se viene la tercera edición del Viviendo Raíces. Este ciclo que se da en el marco de los 30 años de la radio comunitaria FM Raíces Rock presenta este sábado a Palazzi Reggae band, banda de Berizo, que va a estar versionando las mejores canciones que conocemos todos y todas. La entrada es totalmente gratuita y hay que reservar con anticipación al 221 605 47 73 Sábado, 20 horas en 139 entre 40 y 41 Tercera edición de Viviendo Raíces Para el Servicio Informativo Regional Informó FM Raíces Rock Un servicio que informa Más cerca La Avenida 60 funcionará con un solo carril hasta fin de año el Administrador General de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, de manera conjunta con el Intendente Fabián Cagliardi, anunciaron que la duración de la obra de Avenida 60 estaría finalizando entre fin de año y principios del próximo. La mega obra comenzó a inicios de este año y a la fecha se han suscitado numerosos accidentes debido a la utilización de un solo carril de la avenida y a la falta de señalización e iluminación.